Seged es una ciudad de Hungría. Esta chica es Ana. Shakira es argentina. La bandera húngara es roja, blanca y verde. Esteban es alto y delgado. Carmen es profesora. Juan es mecánico. Cristina es simpática, inteligente y amable.